Salmo número 150. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. a l a b a d l e con címbalos resonantes, a l a b a d l e con címbalos de júbilo. Todo lo que respira alabe a Já, aleluya.